Radio Alama en Internet y las noticias de alama.com Radio Alama en Internet, una radio para compartir. Hola, arrancamos este espacio informativo justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Hola, y aquí estamos para comentar algunas noticias de alama.com. Pues vamos a ello. Tenemos sobre la mesa un tema de política local, concretamente de la provincia de Granada. Eh, una nota de prensa, ¿verdad? Del PSOE provincial. Efectivamente. Es un comunicado que recoge bueno, el sentir de varios alcaldes socialistas después de una reunión una reunión del Consejo de Alcaldes de la Diputación Provincial de Granada. Vale. Y es importante decir, yo creo, desde el principio, que lo que vamos a analizar es lo que dice esa nota del PSOE. Es el material que tenemos. Claro. No tenemos aquí la versión, digamos, oficial de la Diputación, que recordemos está gobernada por el Partido Popular. O sea, nos centramos en la perspectiva socialista sobre esa reunión. Y, bueno, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el mensaje principal de esa nota? Pues la palabra clave, yo diría, es... Decepción. Es lo que transmiten los representantes socialistas. Una una insatisfacción bastante grande tras verse con el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, del PP. Decepción. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo concreto? Pues la raíz de esa decepción, según explican ellos en la nota, está en los programas que presentó la Diputación. Ajá. Programas que, según dicen ellos mismos, no atienden a las necesidades reales de los municipios sugiere como, como una desconexión ¿no? entre la Diputación y los ayuntamientos. Quizá antes de seguir, para que todo el mundo nos siga, podemos aclarar muy rápido qué es la Diputación y ese Consejo de Alcaldes. Buena idea, sí. A ver, la Diputación Provincial es un órgano de gobierno que está, digamos, entre los ayuntamientos y la comunidad autónoma. Su función principal es dar eh, apoyo eh, técnico, económico, jurídico a los municipios. Sobre todo a los más pequeños que tienen menos recursos. Vale. Y el Consejo de Alcaldes pues suele ser un órgano donde los alcaldes de la provincia pueden hablar con la diputación. Un foro de diálogo consultivo. Perfecto, gracias. Entonces en ese foro los alcaldes del PSOE sienten que lo que se presentó pues no sirve. Y la nota creo va un poco más allá de decepción, ¿no? Habla de falta de compromiso. Sí, sí. Acusan directamente al equipo de gobierno del PP en la diputación. Dicen que hay falta de compromiso porque las propuestas que se lanzaron pues no, no van en línea con las urgencias reales de los pueblos de Granada. Entiendo. Hay como una sensación de que las prioridades de la diputación y las de los municipios no coinciden. Vale, vale. Vamos a ver, si critican los programas que hay, ¿qué es lo que piden ellos? ¿Qué alternativa proponen estos alcaldes socialistas? Por su demanda principal es muy clara, ¿eh? piden fondos incondicionados para los ayuntamientos y este concepto es, es clave aquí. ¿Fondos incondicionados? Me suena a dinero sin, sin una etiqueta específica, ¿no? ¿Qué significa eso en la práctica para un ayuntamiento? Exacto, eso es. Son transferencias de dinero, en este caso de la diputación a los ayuntamientos, pero sin decir tienes que gastarlo en esto. No es como una subvención finalista que te obliga a usarlo para arreglar, no sé, una plaza concreta. Ya. Yeah. No, los fondos incondicionados dan libertad. El ayuntamiento decide si lo usa para limpieza, para alumbrado, para contratar a alguien, para tapar baches, lo que ellos vean que es más necesario en su pueblo. Entendido. Es, bueno, pedir más autonomía, ¿no? Más confianza en que los ayuntamientos saben lo que necesitan. De hecho, creo que la nota de prensa tiene una frase bastante gráfica sobre esto. Sí, hay una cita que es es potente, la verdad. Dice algo así como: "Los municipios necesitamos recursos para mejorar los servicios públicos de nuestra población, no limosnas que no solucionan nada." Sí, esa frase resume bien la frustración. Sugiere que las ayudas actuales las ven como parches, como algo insuficiente o que no va al problema de fondo, y por eso prefieren una asignación global que puedan manejar ellos. Esta preferencia por fondos, digamos, libres Choca frontalmente con la crítica que hacen a los programas actuales. Los llaman programas partidistas. Implica que sospechan que, bueno, que las decisiones sobre cómo se reparte el dinero y a qué municipios va podrían estar influenciadas por afinidades políticas. O sea, por ser de un partido u otro. Exacto. Más que por criterios técnicos o por necesidad real sugiere que podría haber discrecionalidad, según el color político del ayuntamiento. Y la consecuencia de eso, según argumentan, es que esta forma de actuar discrimina a la mayoría de los pueblos de Granada. Dicen que limita el acceso a recursos y que, claro, dificulta la igualdad de oportunidades en la provincia. Básicamente que no todos juegan con las mismas cartas para conseguir financiación provincial. Y en esa línea también dicen algo sobre las solicitudes de ayuda, ¿no? Que no se atienden. Eso es. Señalan que la Diputación tampoco haya atendido las solicitudes de ayuda de muchos ayuntamientos. Esto añade, bueno, otra capa a la queja. No es solo sobre los programas generales, sino también sobre peticiones concretas de apoyo, que según ellos se quedan sin respuesta. Ya. Yeah. Refuerza esa idea de falta de escucha que mencionaban al principio. Y para que nos hagamos una idea de quiénes están detrás de esta queja, la nota menciona a varios alcaldes y alcaldesas, ¿verdad? Cita municipios. Sí. Nombran a varios representantes socialistas que estuvieron allí. De Santa Cruz del Comercio, Hualchos Castel de Ferro, Armilla, Cuevas del Campo, Durcal, Escusar, Fuente Vaqueros, Capileira. Vamos, que no es una voz aislada. Entiendo. Representa una postura compartida por varios municipios gobernados por el PSOE. Y aquí es donde, para mí, el argumento se pone interesante, porque conectan todas estas críticas, la falta de fondos adecuados, el supuesto partidismo, la falta de atención, lo conectan con un problema enorme, la despoblación. Argumentan que las prioridades de un pueblo pequeño de interior no son las mismas que las de uno de la costa o uno pegado a la capital. Por otro lado, y por intentar ver la otra cara, aunque no la tengamos aquí, la diputación podría argumentar que con programas finalistas se aseguran de que el dinero va a objetivos estratégicos para toda la provincia, ¿no? Claro, esa es la otra lógica. Como la transición ecológica, o la digitalización, o infraestructuras clave, o incluso medidas muy concretas contra la despoblación que necesiten coordinación, buscar un impacto más global, medible. Sin duda, las dos visiones que en sus argumentos, la de la autonomía local y la de la estrategia provincial. Queda claro que es una situación compleja, sí, con visiones muy distintas sobre cómo gestionar el dinero público y afrontar retos como la despoblación. Un reflejo de tensiones habituales, pero con consecuencias reales. Sin duda. Y, como decíamos, fundamental recordar que hemos visto la perspectiva del comunicado del PSOE. Para tener la foto completa, necesitaríamos la versión de la Diputación Provincial. Exacto, un punto importante. Este análisis nos ha permitido explorar a fondo una cara de este debate en Granada basándonos en la fuente que teníamos. Así es. Y bueno, por ahora creo que podemos concluir este análisis aquí. Pues sí. Y con esta reflexión sobre la política local, los retos del mundo rural y cómo se gestionan los recursos públicos, cerramos esta exploración. Seguiremos atentos a cómo evolucionan estas cuestiones, por supuesto. Ya continuamos preparando más información desde Radio Alama en Internet, siempre bajo la supervisión de Juan Cabezas en el Control Técnico. Les emplazamos a seguir informados a través de alama.com. Hasta pronto. Radio Alama en Internet y alama.com. Información para compartir.